Cada uno afile la lanza, prepare el escudo, dé el pasto a los corceles de pies ligeros e inspeccione el carro, apercibiéndose para la lucha. Pues durante todo el día nos pondrá a prueba el horrendo Ares. Ni un breve descanso a ha de haber siquiera hasta que la noche obligue a los valientes guerreros a separarse. La correa del escudo que al combatiente cubre sudará en torno al pecho. El brazo se fatigará con el manejo de la lanza. Y también sudarán los corceles arrastrando los polimentados carros. <risas> y aquel que se quede voluntariamente en las corvas naves, lejos de la batalla, como yo lo vea no se librará de los perros y de las aves de rapiña. Los atenienses, mientras estuvieron regidos por una tiranía, no ventajaban a sus vecinos en el terreno militar. Y, en cambio, al desembarazarse de sus tiranos, alcanzaron una clara superioridad. Este hecho demuestra, pues que cuando eran víctimas de la opresión, se mostraban deliberadamente remisos por considerar que sus esfuerzos redundaban en beneficio de un amo. Mientras que una vez libres, cada cual, mirando por sus intereses, ponía de su parte el máximo empeño en la consecución de sus objetivos. A derecha e izquierda, os cercan dos mares. Y no tenéis ni un solo barco en el que escapar. A vuestro lado fluye un po. Un río más grande que el Ródano y más rápido. La barrera de los Alpes se cierne a vuestra espalda. Esos Alpes que apenas lograsteis cruzar cuando vuestra fuerza y vigor estaban intactos. Aquí, soldados, en este lugar donde habéis encontrado por primera vez al enemigo, tenéis que vencer o morir. La misma fortuna que os ha impuesto la necesidad de luchar. Guarda también la recompensa de la victoria, recompensas tan grandes como las que los hombres suelen solicitar a los dioses inmortales. Incluso si fuésemos solo a recuperar Sicilia y Cerdeña, posesiones que fueron arrebatadas a nuestros padres serían premios lo suficientemente grandes como para satisfacernos. Lo que los romanos poseen ahora, ganado a través de tantos triunfos, todo lo que han acumulado se convertirá en vuestro junto con vuestros propietarios. Venid pues, tomad vuestras armas y ganad, con la ayuda del cielo, tan magnífica recompensa.